Cuentos de hadas españoles El mar salado Había una vez dos hermanos que vivían en un pueblecito El mayor era muy rico Pero el joven era muy pobre Uno despilfarraba su dinero en todas las fiestas Mientras que el otro no tenía nada Ni comida para comer, ni ropa para vestirse La familia del hermano joven se moría de hambre Porque apenas tenía dinero Un día decidió pedirle ayuda a su hermano Hermano, mis hijos se mueren de hambre Por favor, préstame dinero Quiero comprarles comida Siempre vienes a pedirme dinero ¡No te daré nada! ¡Fuera! Dolido por estas palabras, el hermano joven se marchó. De camino a casa, se encontró con un anciano que llevaba un fardo de madera. ¡Oh, espere! Debe de pesar mucho. Yo le ayudo. ¡Oh, gracias! ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué pareces tan preocupado? No sé qué hacer. Mi familia se muere de hambre y soy incapaz de proporcionarles comida. Soy un inútil. ¿Qué puedo hacer? ¿Es eso? Puedo ayudarte. Si me ayudas a llevar ese montón de madera a casa, te daré una cosa que te hará rico. Le ayudaré. Llevó el fardo de madera y siguió al anciano a su casa. Gracias, hijo. ¡Puedes dejarlo ahí! ¡Dios te bendecirá y te hará rico! El anciano le entregó un trozo de pan dulce y le dijo... ¡Toma esto y llévalo al bosque! En el camino encontrarás tres ciruelos Hay una colina tras esos ciruelos Si miras detenidamente, verás una pequeña cabaña Entra en esa cabaña, ahí viven tres enanitos Les encanta el pan dulce Seguro que querrán comprarte el pan Véndeselo, pero no les pidas dinero Pídeles un molinillo de piedra Siguiendo las instrucciones del anciano Se adentró en el bosque Tras pasar varios árboles Se aproximó a uno Miró detenidamente Y vio que había tres ciruelos en hilera. ...caminó hacia los ciruelos... ...y vio que justo detrás había una pequeña cabaña... ...nada más entrar en la cabaña... ...los enanitos empezaron a chillarle... ¡¿Quién eres?! ¡¿Cómo te atreves a entrar?! Uh, yo soy... ¡Debe de ser un ladrón! Ya has venido a robarnos! ¿Qué? ¡No soy un ladrón! ¡Soy...! En ese instante... ...los enanitos vieron el pan dulce en sus manos... Inmediatamente les pasó el enfado. Uno dijo... Oh, ¡Tenemos que conseguir ese pan dulce! ¡A cambio, puedes pedir lo que quieras! Vale, os lo daré. Pero tenéis que darme a cambio el molinillo de piedra. ¡De acuerdo! Pero recuerda, no es un molinillo común. Cuando muelas, te concederá todo lo que le pidas. Y cuando no quieras más, tápalo con un paño rojo. Eso lo detendrá. Cogió el molinillo de los enanitos y regresó a casa. Nada más llegar, vio a su mujer e hijos en el suelo muertos de hambre. Le pidió a su mujer que extendiera una tela en el suelo. Puso el molinillo encima de la tela y empezó a moler. ¡Molinillo! ¡Oh, molinillo! ¡Dame curry! ¡Molinillo! ¡Oh, molinillo! ¡Dame curry! El molinillo empezó a producir curry Tapó el molinillo con un paño rojo Y el molinillo dejó de producir curry al instante Quitó el paño y empezó a moler otra vez Molinillo, oh molinillo, dame arroz, molinillo Oh molinillo, dame arroz Enseguida, el molinillo produjo una pila de arroz Todos comieron muy contentos Todos los días el hermano joven le pedía al molinillo que produjera muchas cosas... ...harina, lentejas, maíz y más cosas. E iba a vender todo eso al mercado. Así ganó mucho dinero. Enseguida se enriqueció. Construyó una gran casa para él y para su familia. Ahora todos tenían ropa nueva. Eran felices. Menos el hermano mayor... ...que ahora les tenía envidia. ¿Cómo es posible? Hace unos días vino a pedirme dinero... ...y ahora de repente es tan rico. Aquí pasa algo. El hermano mayor se escondió en casa de su hermano pequeño... ...para descubrir la verdad. No tardó mucho en descubrir el secreto. Al día siguiente robó el molinillo... ...y decidió abandonar el pueblecito con su familia... ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Moveos! Cerca del pueblo había una playa Llegó a la playa y subió a una barca con su familia para irse a una isla lejana En el camino decidió probar el molinillo ¡Molinillo! ¡Oh molinillo! ¡Dame sal, molinillo! ¡Oh molinillo! ¡Dame sal! El molinillo inmediatamente empezó a producir sal Pero el hermano mayor no sabía cómo detenerlo El molinillo no dejaba de producir sal Había tanto peso que la barca se hundió con todos dentro Si no hubiera envidiado a su hermano pequeño El hermano mayor y su familia podrían haber vivido felices Por eso no debemos envidiar a la gente Y ser felices con lo que tenemos Esto nos pasa cuando pedimos demasiado No os comparéis con vuestros amigos Y no pidáis juguetes nuevos No os peleéis con vuestros amigos Porque tengan mejores juguetes que vosotros El hermano mayor lo hizo Y mirad lo que le pasó Decidme ¿Ahora envidiaréis a alguien? ¡Nunca, nunca cometeremos ese error! ¡Nunca, nunca cometeremos ese error!